Esperamos que, que el juez este, le dé la derecha al pedido de la Fiscalía y bueno, eh, que sea justicia, ¿no? eh, nada, que puede por no haber este, hecho su debido trabajo como funcionario público, así que bueno, eso es lo que estamos esperando del juez. Eh, vemos que de a poco se va juntando gente eh, amigos, músicos hubo una convocatoria a, a músicos de la ciudad para venir a, a apoyar el pedido de, de la Fiscalía sí nosotros consideramos que así como le tocó a Adrián eh, lamentablemente ser el que falleció, podría haber sido cualquier músico eh, a través de los años que ha estado abierto el Café de la Flor ha pasado un montón de músicos muchos acá de la ciudad, entonces bueno Es una, es una llave a que empiecen a tomar en serio el trabajo del músico, no solo del músico, sino en este caso lo de Ackerman, sino que, que hagan su trabajo como, como se debe, como corresponde, este, y bueno, que, que no empiecen a mirar para otro lado. O... Nada, que hagan como corresponde su trabajo en este caso al inspector ¿no? ¿Cómo fue la, la respuesta de, de, de, del público eh, artista local ¿no? más allá de, de, de la música eh, en torno a, a, a estos tres años que, que pasaron desde, desde el accidente? No, por suerte la mayoría se solidarizó con nosotros este, nada, se han puesto mucho a, a nuestra predisposición la verdad que eh, Se ha, se ha creado una, una ola de, de, de desolación por, por, una, por una cuestión de que el Café de la Flora era uno de los lugares más importantes a nivel para, para poder tocar, para uno mostrar su arte no solo tocaban músicos también había stand-up, obras de teatro y nada que en un lugar así haya semejante deficiencia y no haya sido controlado eh, la verdad que Por eso se han solidarizado mucho con nosotros, ¿no? Este, recalcando que le podría pasar a cualquiera, así como le pasó a la... mucha, Mucho de lo que surgió a raíz de este accidente es que eh, no es el único lugar que, que estaba en esas condiciones y que muchas de las bandas que van emergiendo de la ciudad tienen que, que empezar a tocar en lugares con condiciones aún peores. Digo, ¿les, ¿Les ha pasado a ustedes? Sí, sí. Eh, sí, a veces... No, eh, también hemos quedado un poco expuestos a hacer chivos chivo expiatorio a decir, nosotros no es lo que buscamos que se cierren todas las puertas, ¿no? somos músicos, también queremos exponer nuestro arte, eh, lo único que exigimos es que sea como corresponde y que la gente que trabaje, en este caso tanto las inspecciones o cualquier rubro que tenga que ver con, con, con inspeccionar estas cosas este, estos lugares, que trabaje con ciencia que trabaje como tiene que ser este, son, son eh, personas que cobran a través de nuestros este, impuestos de todos los artistas, de toda la gente que trabaja entonces me parece que, que eso un poco es el, el, el pedido nuestro ¿no? uh -huh. Bueno, yo a la espera entonces de lo que va a ser esta audiencia donde eh, finalmente va a haber una sentencia Sí, estamos haciendo la cuenta a la familia también un poco para nosotros hay un poco de ansiedad así que bueno, esperemos que que la justicia esté del lado correcto. Y ¿no? eh, bueno, no hay mucho más para decir, solamente esperar lo que diga y lo que salga de la boca del juez.